Gunon, Gusti, Gusti, y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Reatía. Hoy es viernes 29 de junio de 2012. Eso quiere decir también que hoy es el último Berrión de este curso. Hoy nos toca despedirnos, sí, así es, a, eso sí, hasta después eh, del verano, hasta finales del verano, puesto que eh, junto con eh, fiestas eh, aprovecharemos para volver a las ondas de Berriozar y Riatia. Ahora durante julio y parte de agosto nos tomaremos eh, un descanso para recuperar fuerzas, para recargar las baterías y para volver con eh, más fuerza, más temas y más actualidad que nunca al 100.8 de FM o a Pero como se suele decir, hasta el rebo todo es toro, así que no vamos a olvidarnos de que hoy mismo tenemos programa, hoy tenemos varias cuestiones eh, que contaros, entre otras eh, vamos a hacer un repaso, y por ser este el último programa de la temporada, vamos a hacer un repaso a lo que ha dado de sí este curso 2011-2012, el primer curso de andadura de la remozada Berriozar y Riatia, y también eh, bueno, pues un curso en el que se han sucedido muchísimos temas, eh, te hemos tenido elecciones, hemos eh, tenido protestas eh, por los recortes en educación, en salud, eh, hemos eh, tenido concentraciones por los eh, desahucios, hemos tenido grandes eh, eventos como ese concierto de Marea y Bocanada en Berriozar el pasado fin de semana. En definitiva hemos tenido eh, muchísimas cosas que recordar y eso vamos a hacer eh, hoy aquí en el Magazine Berrión a través de... Eh, todo lo que hemos ido ofreciéndoos durante todo el curso. Y junto a ese recopilatorio, a ese vistazo atrás, a lo que ha dado de sí este, este añito de vida de Berriozar y Ratía, también tendremos otras muchas cuestiones que contaros, eso en nuestro boletín informativo, boletín al que damos comienzo en breves instantes. Así que quedaos con nosotros eh, en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net porque el Berrión va a comenzar. Viernes 29 de junio de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo como siempre hablando de las noticias que afectan a Navarra y una de las noticias del día. Eh, que tuvo lugar ayer fue la comparecencia de Yolanda Barcina ante el Parlamento de Navarra. Barcina ha dicho que solo, logrará, eh, solo lograrán echarla con una moción de censura. Los grupos de la oposición agotaron ayer las vías para pedir a la presidenta Navarra, Yolanda Barcina, que abandone el gobierno. Solicitaron a través del Parlamento que se someta a una cuestión de confianza para sondear cuánto apoyo real le queda. Sin embargo, UPN desoyó el mandato de la mayoría parlamentaria les exige que si quieren derrocarle del gobierno, presenten la única arma que resta una moción de censura. El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, les lanzó ese reto consciente de que para sacar adelante una moción de censura hace falta un nuevo presidente y la oposición no lo tiene. La oposición, con 27 parlamentarios de 50, está bloqueada por el PSN. Bildu Izquierda Esquerra y Aralar han dicho abiertamente que quieren unas elecciones porque la crisis actual no se soluciona con parches. Sin embargo, el PSN, por boca de Juan José Lizarbe, ha dejado igual de claro que no quiere ir a las urnas porque cree que sería ...castigado por su electorado. Con esa baza en la mano, la presidenta se mostró muy confiada desde por la mañana. Eh, según aseguró, con la situación que tenemos en estos momentos... ...no es cuestión de emplear el tiempo en juegos florales en este Parlamento. Pese a esta aparente seguridad, la estabilidad del gobierno continúa en Barrena. Ayer le tumbaron varias iniciativas de peso, varias ellas... Eh, afectaban a sanidad y educación antes de, todo, antes de que todos los partidos del arco parlamentario, salvo el Partido Popular, explicaran por qué ven necesario que Barcina solicite un nuevo refrendo en la Cámara. El argumento de fondo fue el mismo en todos los casos. Es una necesidad democrática y ha sido solicitada por la mayoría. Según Bacarcho Ruiz de Bildu, a UPN no le queda más remedio que admitir que están perdiendo, que su política ha fracasado. La coalición Abertzale cree que es hora de adelantar las elecciones por los 52.000 parados, por las fa familias que viven en la pobreza, por los que han perdido o van a perder su casa y por los trabajadores afectados por la reforma laboral. Por Nafar y habló Pachi Zabaleta, quien aseguró que Barcina tiene la obligación democrática de someterse a la cuestión de confianza porque ya no tiene ni el programa, ni el pacto, ni los apoyos que la llevaron al poder. Zabaleta dijo que en Nafarroa es lo que piensan la mayoría de los navarros y le acusó de tener miedo de saberlo. Roberto Jiménez, que hasta entonces había dejado a Juan José Lizarbe los temas de peso en el orden del día, adelantó que el voto del PSN en eh, una cuestión de confianza sería negativo. Por su parte, el portavoz de Izquierda Esquerria, José Miguel Nguyen, le trasladó que su sistema político, el sistema político de UPN, está agotado. Después avanzó que ellos se colocarán siempre en el grupo que combata la crisis estafa en la que han sumido a la ciudadanía. Nguyen afirmó que esta es una democracia parlamentaria y que aferrarse al poder desoyendo al Parlamento equivale a faltar a los principios de ese sistema. nos vamos a Pamplona, bueno, en realidad no dejamos eh, Pamplona, pero nos vamos del eh, Parlamento hasta las eh, sedes de las peñas Sanfermineras de Pamplona, que ayer presentaron sus pancartas para estos Sanfermines. Las peñas de Iruña eh, presentaron las actividades que llevarán a cabo el sábado en el marco del Día de las Peñas, la última gran fiesta pre-sanferminera. Como todos los años será una jornada en lo que en la que no faltará la música, el baile, la comida ni la bebida, pero para muchos el momento más esperado será ese en el que las 16 peñas saquen a la calle las pancartas que han preparado para este año y que, han, eh, que fueron presentadas ayer. Representantes de la Federación de Peñas explicaron que este año han participado más pintores que en años anteriores, lo que pro ha propiciado una mayor variedad de estilos. Los personajes más caricaturizados son la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el rey de España, Juan Carlos de Borbón. Respecto a la temática, la absorción de Caja Navarra, la crisis y los recortes, el aniversario de la conquista, el tren de alta velocidad y los tartazos o el riau-riau son algunos de los temas más empleados. Nos acercamos ya a Berriozar, tenemos eh, varias eh, cuestiones de las que hablar y en primer lugar hablaremos del séptimo aniversario de la sociedad UNOS MC Navarra afincada en Berriozar. Eh, para celebrarlo han organizado eh, una nueva concentración eh, motera aquí en eh, nuestro pueblo. Tendrá lugar este sábado 30 de junio de 12 del mediodía a 9 y media de la noche en la chopera de Berriozar. Tienen además eh, un amplio programa. A las 12 y media saldrán en ruta los moteros a las 2 tendrán eh, su comida popular a las 5 de la tarde tendrán lugar los conciertos, a las 6 y media varios eh, juegos eh, como Pulsos o Socatira y por último a las 8 de la tarde también habrá más conciertos de rock organiza el Club Unos Motorcycle Club de Navarra para celebrar ese séptimo aniversario de los Unos Y otra actividad que volverá a celebrarse en Berriozar es el Euskararen Arenastea o Semana del Euskera que, aunque todavía no tiene fecha, ya se ha comenzado a preparar. Ayer por la tarde, a las 7 de la tarde, se celebró la primera reunión en el Euskaltegi Auzalor para empezar a dar los pasos necesarios para organizar esta semana repleta de actividades. Eh, esta, las noticias y toda las, la actualidad con respecto a esta cita os las iremos ofreciendo ya de cara al curso que viene Y para los que todavía no lo sepan, aún estáis a tiempo para presentar vuestras canciones a Berry Rock, al certamen Berry Rock, organizado por el Ayuntamiento de Berriozar. Eh, pueden entregarse o pueden presentarse cualquier tipo de canciones de grupos de, de, de, de diversos estilos musicales, rap, electrónica, rock, pop, punk y un largo, etcétera. Y las canciones deberán enviarse por email a la dirección berryrock@yahoo.es. Berryrock todo junto@yahoo.es Solo pueden participar los grupos que no tengan contrato discográfico y aquellos que creen sus propias canciones, es decir, que sean originales. El, eh, grupo invitado, bueno, el grupo ganador de esta edición, o los grupos ganadores, tocarán el próximo 1 de septiembre en Fiestas de Berriozar y estarán acompañados por el grupo CESATEC, que resultó elegido en la votación eh, llevada a cabo por el Ayuntamiento de Berriozar a través de Internet. Otra actividad que tendrá lugar después del verano, aunque ya está en marcha, es el Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar. El más conocido como FICBE celebra su quinta edición. ...organizado como siempre por Berriozar Films Cultural Lanceluce con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar. Este evento tendrá lugar del 18 al 20 de octubre, aunque el plazo de admisión de las obras finalizará el 10 de agosto... ...así que todavía estáis a tiempo también para presentar vuestros, vuestros trabajos a este festival... Los cortometrajes podrán presentarse por correo ordinario o directamente en el Ayuntamiento de Berriozar. Entran a concurso en la misma categoría todo tipo de géneros, ya sean ficción, documental, animación, etc. Y la duración máxima de las obras será de 20 minutos. Se concederán varios premios en las diferentes categorías, así en la sección oficial habrá un primer premio al mejor cortometraje, de 1000 euros, un segundo premio de 700 euros y un tercer premio de 500. Habrá también un premio del público dotado con 300 euros y un premio al mejor cortometraje navarro otorgado por la Asociación de Comerciantes de Berriozar y que estará dotado también por 300 euros. El ayuntamiento también informa de que ya eh, se pueden solicitar las becas para los cursos de euskera del curso 2011 y 2012 en la segunda convocatoria. Todas aquellas personas... ...que no lo hicieron en la convocatoria del pasado mes de noviembre... ...tienen oportunidad de hacerlo ahora hasta el próximo 15 de julio... ...las becas son para los cursos de euskera ya realizados... ...los que tuvieron lugar entre julio de 2011 y junio de este año... ...y la beca será un 40% del gasto de matrícula... ...las condiciones para recibirla son seis, ser mayor de 16 años... ...y estar empadronado o empadronada en Berriozar... Por otro lado, las personas que recibieron beca en la convocatoria de noviembre deberán completar la documentación exigida en la convocatoria antes del próximo 15 de julio. Para más información podéis acudir al servicio de Euskera en el Ayuntamiento a través del 948-300359 o por email en euskara-berriozar.es. Eh, por teléfono 948-300-359, 948-300-359, o por email euskara berriozar.es. Más cuestiones. Eh, vemos ya la agenda para este fin de semana. Ya hemos Ha hablado de la fiesta que celebrarán los unos, los, eh, la concentración motera que tendrá lugar este mismo sábado. Y para ese mismo día también eh, está preparada una tarde deportiva para la juventud de Berriozar. Este 30 de junio, sábado, los y las jóvenes de Berriozar tendrán la oportunidad de conocer y practicar diversos deportes gracias a la tarde deportiva organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento a través del GASTelecu o Centro Cívico Juvenil. Y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 Recordaros asimismo que BKMendi Taldea ha cancelado, ha aplazado su salida para el mes de junio, prevista para este fin de semana. La actividad cancelada era una salida al monte Amboto de 1.331 metros de altitud y en cuanto tengan una fecha definida lo comunicarán a todos los interesados. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Begriozari y en el 100.8 DFM o a cualquier hora por internet en egutskyplaza.net.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 If you got sick cuz I Bueno y como os hemos anunciado anteriormente vamos a realizar ese repaso, vamos a echar la vista atrás y vamos a ver lo que ha dado de sí este curso de esta primera temporada de Berriozar y Riatia en la que hemos sido testigos de muchas cosas. Sin duda alguna, si este curso ha estado caracterizado por algo, ha sido por los recortes y por esas protestas que han originado. Ya desde otoño del año pasado, en Berriozari y Riatia, nos hacíamos eco de los recortes en educación y hablábamos con Aitziber Pérez, profesora y miembro de LAB. La escuchamos. Conclusiones en este momento... ...que si a más, eh, mayor número de alumnado en las escuelas navarras... Eh, ...y menor inversión, porque eso es lo que está pasando... ...que no se está invirtiendo en educación... ...y por lo tanto eso tiene consecuencias muy concretas... ...que esas consecuencias concretas son... Eh, ...por ejemplo el tema de sustituciones... ...pues que no se está sustituyendo al profesor... o ...a la profesora que está de baja... Eh, ...o que ha cogido un permiso que tiene derecho a ello... Eh, ...hasta el día 16... Uh -huh. ...eso quiere decir que... ...ese grupo que se ha quedado sin tutora... ...porque está o con una enfermedad grave o no tan grave o ha cogido un permiso eh, pues normalmente la profesora de apoyo que se dedica a otras labores como apoyar pues, en las matemáticas otro tipo de, de, de materia pues tiene que estar con ese grupo lo que repercute a todo, todos los alumnos ¿no? de, uh -huh. de ese nivel eso puede ser una otra es eh, a, eh, alumnado que, eh, pues que tiene necesidades especiales Hoy en, eh, a partir de ahora eh, los niños y niñas hiperactivos no se les va no se les va a contemplar como de esas necesidades por lo que su apoyo va a ser bastante nulo. Eh, luego está el tema de eh, comentado de la hora en secundaria pero queremos aclarar que nuestra labor no es una hora más o no es una hora menos. Nuestra, y se entiende muy claro si ponemos el, el ejemplo del médico, ¿no? el médico cirujano que va a operar una persona que antes de operar ha estado con esa persona, ha invertido, ha estado le ha hecho un diagnóstico, le ha puesto un tratamiento, si ese tratamiento no ha salido, luego lo ha operado y luego le vuelve a hacer un seguimiento, pues nosotros con nuestros alumnos y alumnas hacemos lo mismo. Uh -huh. Nosotros no llegamos a la escuela y les decimos uno más uno son dos, Y luego nos volvemos a casa, sino que es una labor mucho, mucho más allá, ¿no? uh -huh. porque nosotros, sobre todo, nuestra labor es educar. Un 13 de mayo. ¿verdad? Teníamos a Itziber Pérez, profesora y miembro del sindicato Lava, hablando de esos recortes en educación. Y si sí, ha habido otros recortes que han, sido, que han tenido contestación en la calle, han sido los de sanidad eh, en Berriozar. Además, teníamos un ejemplo muy claro, como es el del centro Laira, el eh, centro que se vio obligado a cerrar. Antes de eso, antes de que llegara el cierre, Izaskun Lasarte, una de sus responsables, una de sus trabajadoras, nos hablaba de la situación y de la historia y de la eh, función que cumplía este centro en Berriozar. Un 13 de mayo del año 86, exactamente, y desde ese mismo año, 86-87, ya... ...participamos de subvenciones del Gobierno de Navarra... ...el centro uh -huh. siempre ha sido subvencionado... ...casi patrocinado por, el, por Sumidea, No, ...en el año 2007... ...se firmó ya un concierto... ...un centro concertado quiere decir que... El Osa, ...que Osa se ocupa del 100% del presupuesto del centro... Uh -huh. ...entonces es un presupuesto que hoy en día... asciende como unas 140.000 euros... ...y financiado en su totalidad por Osasunbidea ...desde el 2007 como digo... Eh, es un centro en el que hay un equipo humano de cuatro personas, tres de ellas dependen del ayuntamiento, somos plantilla orgánica, digamos, uh -huh. del ayuntamiento sí. y eh, somos la ginecóloga, educadora y el auxiliar y después hay una matrona que ella depende directamente de Osa Zumbidea. digamos que es un centro concertado y mixto en uh -huh. el tema de, sí, del de... personal. Eh, ¿Qué posibilidades veo de este tema del recorte? Bueno, pues eh, digamos que el, el menos malo sería si la decisión que se tomara es que se redujera el presupuesto o el uh -huh. dinero que aportara, o sea, es un y negociara con el ayuntamiento uh, bueno, pues porcentajes de presupuesto que pudieran hacer frente. Mm, ...insisto en que el ayuntamiento, la voluntad del ayuntamiento es mantener el centro... ...porque después de 25 años de labor en la comunidad... ...pues eh, está clarísimo uh -huh. que, que la labor es necesaria... ...necesaria y... y pero, muy... ...pero claro, en el caso de que el presupuesto... ...o el, el, ayuntamiento, el gobierno de Navarra, perdón... ...decidiera eh, eliminar el concierto económico directamente... ...con los centros que te he mencionado, Lercoyen el, el nuestro... pues. La posibilidad del cierre está ahí. Bueno. Pero la crisis no se traduce solo en recortes, también tiene efectos todavía más directos sobre la población. Uno de los ejemplos más sangrantes es el de los desahucios, una realidad cada vez más frecuente que afecta en Navarra entre una y dos personas por día, diariamente. Eh, y de todo ello nos hablaba en su día Josu Osta, eh, miembro de la plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar. En Berriozar y Riatia también fuimos testigos de la creación de este grupo, de esta nueva plataforma in de de en de hele en de hele wereld, de hele wereld, en de hele wereld, en de en de hele wereld, en de hele wereld, en de hele wereld, en de hele wereld, en de hele wereld, maar er crisis het onderwijs. Er is een probleem. Er is een het is een andere kant, het is niet zo dat het is een andere kant. Het en de andere kant. Het een andere kant. Het is een andere kant. Het Het is een andere kant. Het eh bueno, en realidad te au salatzeko, e, Lenaipatutako plataforma sortu da, zu plataforma horretako kide eta horrekin e, batera e, m Mugi mugimendua ere badago bainzats karteletan eta badirudi achiki ematen diola, e, jende asko biltzen da e, asamblada dauetara, adibidez Berriozarrien duela gutxi abenduaren hasieran beste VILLERA, beste asamblada bat eginten jende asko biltzen da. E, bilera huetara? Ba, berrezarren, abenduaren hasieran egin zen asanbladan, berro eta marren bat lagun, uh -huh. elkartu ginen, baina ez, den, ez ginen deno berrezarkoa, beziketa iruñerrikoak ere bai uh -huh. eta afektatuak ere torriziren persona batzuk als iemand bij mij zegt: 'Kamabostek', bij soorten duurzaamheid, in Is het daar remana, kisán? Mij zegt: 'Kamabostek' ook in. de is het hebben telefoonheid, het is te autonomie Het Het dni persoonlijk die wilde liggen Eta, bueno, ik ben er nog dat ik het heleboel mensen ben, ik een heleboel mensen dat ik het ik dat ik het e adirasteko eta orregatik oso importante ikusten dugu bueno 200 pertsona gartzea baina politikoak bereziki ere bai. Mm -hmm. Eh Lena ipatzen genuen oso kasu oikoak direla, egunero gertatzen direla, naiz eta askotan ez garen konturatzen, ba edabideetan ez direlako egunero agertzen, noizean baino datu batzuk ikusten ditugu, preixa bat kontra sankorrak eta baina mm, adibidez, 나farroa mailan zenbat pertsona egon daiteke ba ipote en ...gatik ba, ba kalera ateratzeko zorian edo edo beretsia galtzeko zorian Bai bueno eh hori urteen garabera azken urteetan 2008tik aurrera ba igoera izugarria izan da ikusten baduzu grafikoak oso argi agertzen diran datuak Nafarroan gaur egunean esan dezakegu pues e, egunero bat edo bi edo bat eta en artean mm -hmm. eh? egunero supuesta de bai e, dus pues IAS, eh, dat is Eso en lo que respecta a los desahucios, a las personas que han tenido que abandonar su casa por no poder hacer frente a la hipoteca, aunque en Berriozar también tenemos otros ejemplos de gente que necesita ayuda y para ello surgió hace ya 10 años la Asociación Ayuda al Vecino de Berriozar. Aquí en Berriozar y Riatía eh, quisimos hablar de ese décimo aniversario con Javier Labiano, el presidente, el responsable de la asociación. Bueno, eh, son 10 años de labor en Maniozar y yo creo que se hace una labor importante. ¿eh? Bueno, pues la eh, asociación com comenzó, como dices, en noviembre de 2001. Entonces, bueno, la formaron un grupo de vecinos de Maniozar. Bueno, y tenían la inquietud de, de atender y ayudar a las personas más necesitadas, uh -huh. a las personas más, más desfavorecidas de Maniozar. en este caso. Uh -huh. Bueno, y tenían tres formas principalmente de, de ayuda en aquel momento. Una era los préstamos, préstamos económicos eh, con 0% de, de, intereses. de intereses. Por otro lado, también había eh, préstamos o donaciones económicas sin devolución. Y luego otra forma de ayuda era, eh, sin tema económico, pues bueno, pues, eh, pequeños arreglos en las casas, de temas de agua, de electricidad, de aparatos, gente que no tenía posibilidades de, de atender estas necesidades y había gente que, que iba por las casas, aceliendo estas pequeñas cosas pues sí. digamos todo lo que pudiera necesitar un vecino en, en apuros económicamente sí, hablando sí. pues se, se intentaba arreglar, ¿no? sin embargo eh, en estos 10 años la, la asociación parece que ha crecido bastante eh, no sé, también eh, ofrecéis un, un servicio de eh, alimentos eh, pues eh, no sé qué más, qué más ofrecéis eh, qué, cómo ha crecido en estos 10 en estos años la asociación. Bueno, la o sea, asociación Ahora ha evolucionado, no es bueno, principalmente ahora el tema central es el reparto de alimentos. Eh, bueno, lo hacemos una vez al mes, los últimos jueves de mes lo hacemos, y bueno, este, este mes de diciembre es la excepción, lo hacemos el 21 miércoles y lo hacemos ese día porque es justamente antes de Navidad y queríamos hacer, eh, por un lado, el reparto de alimentos antes de Navidad y por otro lado, también eh, en los últimos años. Solemos hacer una pequeña caja, un pequeño eh, extra, pues lo hacemos también y bueno, pues también lo íbamos a hacer este 21 que es miércoles. La crisis y los diferentes aspectos, las diferentes caras de la crisis fueron una constante también en la campaña electoral. Y es que, aunque algunos ya lo han olvidado, durante este curso también vivimos un nuevo proceso electoral eh, las elecciones eh, generales y en Berriozar y Riatia hicimos una ronda de entrevistas con todos los partidos. Eh, tenemos eh, fragmentos de todas esas entrevistas. Escucharemos a la portavoz del Partido Socialista de Navarra en Berriozar. Eh, escucharemos también al, al portavoz de UPN, a la portavoz de Izquierda Esquerra y a los portavoces de Amayur. Bueno, en un principio el tema más importante que ahora mismo tenemos y lo urgente es el tema del empleo. Eh, como sabéis, se inició en el 2008, se ha transformado en los últimos tres años en una dura crisis económica. Eh, estamos sufriendo más que otros el problema del desempleo y esto es en consecuencia de un modelo iniciado a mediados de los años 90. Eh, esta es la herencia económica de un modelo que defendía que la causa de la fuerte subida del precio de la vivienda era la falta de suelo y quienes pensaban que aprobando una ley del suelo del 98... ...resolvían el problema de la vivienda al hacer que toda España fuera considerada urbanizable... ...salvo zonas protegidas, pues claramente vemos que se han equivocado. Uh -huh. El principal problema en la economía española es el escaso crecimiento de la productividad... ...y esto solo se resuelve con innovación y modernización. También es importante eh, corregir el sector financiero, la regulación de las cajas de ahorro... ...para, entre otras cosas, que exista esa financiación que es necesaria para salir de la crisis...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 una mayor inversión en servicios sociales, servicios básicos en general a la ciudadanía y tiene que haber una mayor e inversión en empleo y empleo de calidad. Eh, 7.000 familias eh, no tienen ningún ingreso. Eh, 45.000 personas estamos sin empleo. Entonces, eh, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues eh, repartir el trabajo y repartir eh, la riqueza. Hay que hacer una reforma, eh, ...fiscal que grave a las rentas más altas de la sociedad. ¿eh? Entonces, eh, creo que todas las medidas que está tomando la derecha... Eh, ...y que está tomando este gobierno golpean a los sectores eh, populares... ...recortando eh, esos presupuestos sociales y en los derechos más básicos... ...que tenemos la ciudadanía y que tendría que estar protegido por ley... ...no que es la educación, la sanidad, el eh, bienestar social... Pero más allá de la crisis, más allá de la política, teníamos eh, también otras eh, cuestiones eh, y hemos ido tratándolas eh, todas. Hemos eh, tocado todos los ámbitos, todos los palos en este magazine, en este berrión eh, de, en este magazine de actualidad de Berriozar. Y Riatia. en cuanto a deportes, ha habido varios hechos destacables. Tenemos esa expedición al eh, Himalaya, de la que hablamos también eh, aquí, y tenemos, eh, como no, la creación de la nueva sociedad eh, pública Berriquilán, eh, que es la que gestiona las instalaciones deportivas. Eh, aquí también tuvimos a Oscar Lasaosa, director de Berriquilán, y Pachi Unzue, presidente de la fundación.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 Y sin dejar el ámbito deportivo, también eh, tuvimos una cita importante, en este caso con el balonmano de primer nivel en Berriozar, con ese partido del Amaya Sport San Antonio. Eh, además da la casualidad de que Doroteo Vicente, el presidente del club del eh, Amaya Sport San Antonio, es vecino de Berriozar y lo tuvimos aquí en Berriozar y Riatía. Sí. Eh, vamos, nos gustaría que el balonmano también fuera uno de los deportes que se practicara en berrezar de una forma eh, asidua y tal, uh -huh. y, y enganchar a la afición o sea que, a mí me parece, vamos es algo que lo llevábamos hablando y cuando hemos hablado con el Ayuntamiento eh, ...o que yo le hablo con el Ayuntamiento más veces... ...y es un uh juego -huh. que me hace una, una ilusión especial, sí, desde luego. Sí, será, será bonito ver eh, balonmano... ...bueno, balonmano de, de como decíamos, de, de primer nivel... ...aquí en, en Berriozar... ...y bueno, no sé si confías en que este tipo de... ...bueno, de actividades eh, ayuden a impulsar el, el deporte del balonmano... ...aquí en, en, en Berriozar. Sí, vamos, yo creo que... que... Eh, todo, todo tiene que ayudar, pero sobre todo yo creo que también a la gente hay que darle espectáculo y enganchar a la afición, no solo impu impulsar eh, que juegue Navarro en Mano sino que también disfruten viéndolo. Uh -huh. eh, en Navarra siempre ha sido un deporte, y en Navarra y en, y en todo el norte, eh, un deporte eh, que nos ha dado grandes, grandes triunfos y muy, muy metido en... En, en, ...en la gente... ...y entonces yo creo que, que bueno... ...que siempre es una bonita oportunidad... ¿eh? ...y más que sea en tu pueblo ¿no?... ...en, uh -huh. en el pueblo que, que, que has estado desde crío ¿no?... ...sí, sí... Eh, ...¿cómo en cuanto a la temporada... ...de la por San Antonio... Cómo, ...¿qué valoración haces tú?... ...¿cómo, cómo estás viendo la, la presente temporada?... ...hombre pues eh, tenemos bastantes más... ...claros, que el año pasado ¿no?... ...el año pasado <risa> fue una temporada... Eh, ...muy bonita, la verdad es que ya no somos aquel Portland... ...sí tenemos un equipo con mucho futuro... ...es un equipo muy joven, somos los más jóvenes... De, de Asoval, uh -huh. eh, es un equipo con mucha calidad, eh, con gente que todos ellos han jugado en las selecciones inferiores, eh, están eh, el, el tema es que somos muy jóvenes y entonces somos un poco <risa> <Inesperto>. imprevisibles <risa> e inexpertos, ¿no? a favor de obras somos capaces de hacer partidos espectaculares, el año pasado con un equipo muy similar a este eh, ganamos al ciudad real uh -huh. perdimos por uno con el futuro campeón de europa que era el el barcelona por cierto el ciudad real fue subcampeón de europa uh -huh. llegamos a las semifinales de la recopa de europa es decir hicimos un temporadón estamos sí, sí, sí. cuartos la primera vuelta que era algo impensable y este año un poco estamos viviendo eh, pues la otra parte pero uh -huh. yo espero que va a ser una segunda vuelta y de hecho este partido debe servir para empezar a que sea una segunda vuelta tan espectacular como fue la primera vuelta del año pasado uh -huh. Y dejando a un lado el deporte, también hemos tenido otros muchos eventos culturales aquí en Berriozar. Tenemos que recordar el 25 aniversario de la Coral El Cairriquín de Berriozar, de la banda de música Doñua o de los gaiteros de Aizaldi. Todos ellos han pasado por los estudios de Berriozar y Irratia y han hablado de sus respectivos grupos en cuanto a eh, temas de Euskal Ginza, temas de... E euskera tenemos que recordar que durante este curso también se cumplieron 25 años de la ley del Bascuence de, de todo ello nos hablaba Izaskun Villanueva del Euskaltegi Haus de Berriozar. bueno pues bueno,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 het is de vermarkting, het is de niet en Gothea, de het is Aunque si hablamos de algún evento cultural, tenemos que hablar de ese concierto de Marea y Bocanada Que tuvo lugar el pasado fin de semana en Berriozar En su día, nosotros eh, hablamos con Colibrí, guitarrista de Marea Que nos contó todos los detalles sobre ese concierto y lo que supone para ellos tocar en Berriozar Sobre todo cuando hace ya 10 años que no tocamos en Berriozar ¿no? uh -huh. Nosotros que somos un grupo que siempre llevamos por bandera a nuestro pueblo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 Desde luego que fue un día muy especial el del pasado sábado y también ha sido un curso todo él muy especial eh, con momentos eh, malos, eh, con momentos eh, desagradables, eh, con momentos amargos pero también con momentos muy dulces. Todos ellos hemos intentado plasmarlos aquí en el magazine de actualidad de Berriozar y Irreatía. Berliozzar y Ratia en el 100.8 de FM Berriosar y Ratia en un punto sorti. Bueno, y ahora sí, ya toca despedirse, hasta aquí llega nuestro magazine de hoy, nuestro berrión de hoy, y hasta aquí llega el curso de Berriozar y Riatia también. Eso sí, no os preocupéis porque eh, coincidiendo con las fiestas de nuestro pueblo, volverá nuestro programa también a las ondas de Berriozar y Riatia al 100.8 dfm o guskiplaza.net. Orduelarte, beti esaten eh, duguna, uda, pasarte, pasa arte, zan izan, eta ondo bizi,